Taif, la ciudad hostil Sallam que la paz y bendiciones de Allah se han con él decidió abandonar la beca durante un tiempo fue a poner sus ojos en Taif que se hallaba a unas 60 millas de distancia en las húmedas montañas repletas de árboles frutales desconocidos en toda la península arábiga melocotoneros, ciruelos, granados y otros muchos todas estas ventajas naturales eran muy queridas por los ricos mequenses el nombre de la ciudad significaba muralla ya que era un recinto amurallado que protegía todo el conjunto de jardines calles, plazas y otros lugares de gran belleza los habitantes de Taif podían ser considerados los plutócratas de Arabia al haber amasado las mayores fortunas de la región algo que todos ellos se premiaban disfrutando a manos llenas de los regalos más materialistas que podían conseguirse en aquellos tiempos. Además, la usura era su ocupación más habitual. Lo peor, hemos de verlo en que en se adoraba en pleno a la diosa Lat, una de las tres urullas que al ser venerada por los taifanos, reunía allí a millares de peregrinos, una fuente de riqueza que se ve amenazada por la presencia de un forastero que se atrevía a proclamar que Dios no es de barro y piedra. Se contaba también que muchos de los préstamos en esta ciudad los cargaban con el 100% de intereses. También se practicaba el juego, lo que se hallaba unido a los mayores vicios imaginables, la prostitución, el consumo de bebidas, el robo. Durante el mes que permaneció el profeta allí, la ciudad no pudo serle más hostil le insultaban en todos los lugares por donde pasaba le tiraban piedras y le agredían cierta tarde se vía al borde del linchamiento por lo que debió buscar refugio en una casa próxima en esta vivían Shaiba y Udba los dos hijos del curaishita rabía acababa de ocultarse detrás de una parra cuando las gentes dejaron de perseguirle entonces profirió esta oración me refugio en ti, oh Allah contra mi debilidad y mi impotencia Tú eres el Señor de los débiles De los desamparados De los indefensos de los maltrechos Tú eres mi dueño y mi Dios No me abandones a los desconocidos ni a mis enemigos No me desampares en momentos de tanto dolor Si no soy objeto de tu cólera nada temo Me refugio en la luz de tu faz Que asegura el consuelo y la justicia En este mundo y en el más allá —No hay fuerza ni poder sino en ti. Los dos hermanos le escucharon y enseguida establecieron contacto con él por medio del esclavo Adás, ya que era cristiano monoteísta, el cual le entregó un racimo de uvas como señal de amistad y pretendió curarle las heridas. —La mejor ayuda que puedes brindarme es traer un poco de agua —dijo el profeta—. Debo hacer la ablución, purificar mis brazos, piernas y cara, para poder alabar al Laa. El esclavo le trajo el agua con el fin de asistir al ritual musulmán de la ablución, para quedar impresionado al escucharle rezar con este principio, Bismillah, en el nombre de Allah. Después le entregó uvas y pan y le curó las heridas. Poco más tarde, mientras comían, Mohammed, saldallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, utilizó nuevas palabras que llamaron la atención de Hadash, por eso se presentó de esta manera tan sincera. «Soy un cristiano de Níribe, la ciudad del profeta Jonás», dijo al elegido. «¿Dónde has oído hablar de Jonás?», dijo el profeta. «Es un profeta como yo». Lleno de emoción al encontrarse ante una especie de correligionario en aquella ciudad de paganos, el esclavo se arrodilló a los pies de Muhammad, «Sallallahu alayhi wa sallam», y luego le besó en los hombros y en las manos. Como los dos hermanos presenciaron la escena de lejos, Shaiba comentó, «Nuestro huésped acaba de seducir a tu esclavo». En el momento que Adás pasó a su lado no dudaron en alertarle, «Ve con cuidado, porque ese hombre terminará por alejarte de tu religión, cuando es más valiosa que la suya». Esto no impidió que la despedida de los dos creyentes resultara muy emotiva. La sellaron con un abrazo de gratitud, Udito las palabras más bellas que puedan dedicarse unos amigos. Asalamu alaykum, que la paz sea contigo. A los pocos días, Muhammad sallallahu alayhi wasallam fue expulsado de Taif por sus habitantes, ya que no dejaron de perseguirle con sus insultos y burlas hasta verle fuera de las murallas. Entonces decidió volver a La Meca, pero necesitaba alguien que le tomase bajo su protección para conseguirlo. Nadie parecía estar dispuesta a brindar su protección al profeta. Mientras éste aguardaba en el desierto, comenzó a recitar el Corán. Un grupo de jins le escucharon. Las palabras sonaban tan hermosas que se dijeron, hemos de oírlas. Entonces Allah le reveló en el sagrado Corán. El sí. Corán. se meana poránaba Y hasdí y lo di fa cu mure que veodinada di Se me ha revelado que un grupo de genios estaba escuchando y decía: Hemos oído una recitación maravillosa que conduce a la vía recta. Hemos creído en ella y no asociaremos nadie a nuestro Señor. Y decía, Nuestro Señor, exaltada sea su grandeza, no ha tomado compañera ni hijo.